Yo creo que por primera vez Montero recibe este financiamiento. Montero nunca ha participado en el tema de fondo indígena. Gracias a Dios ha habido cambios en la administración central nacional donde han dicho que todas las alcaldías pueden participar con los proyectos que tengan. Y una de ellas es esta. Siete puentes vamos a construir con fondo indígena, con eh, con un presupuesto de 3.826.950 bolivianos. Gracias a Dios, hay tres empresas, empresas muy conocidas en nuestro medio, yo creo que no nos van a fallar, Ape apenas a partir de hoy día, escasos 60 días tiene para ejecutar calendarios para construcción. Tiempo de ejecución. Estamos en tiempos de lluvia, compañeros. Ustedes saben. Hoy está soleando, mañana puede ser que esté lloviendo. Entonces eso tal vez nos va a traer algunas eh, complicaciones para iniciar la obra. Pero creemos que la, que las empresas que se han adjudicado tienen maquinaria, equipo y con ello nos podrían, nos tienen que facilitar. Eh, el FPS es serio... Ellos van a hacer supervisión, así está en el decreto y para nosotros eh, es una gran alegría compartirlo, traba, trabajar juntos porque eso nos va a garantizar el proyecto, la calidad y la buena ejecución. Yo creo que si no hubiera habido este programa de fondo indígena no hubiéramos hecho mis hermanos. Quiero ser sincero porque la parte del, del defensivo para acá... Es área rural, área productiva. Y esos son competencias de gobiernos departamentales. No son competencias municipales. Gracias a Dios, este fondo indígena está dirigido para la parte productiva. Está dirigido, entonces, eso es lo que hemos aprovechado. Quiero agradecer siempre a los técnicos que han amanecido tra trabajando, elaborando proyectos, haciendo aprobar, corrigiendo las observaciones. Como también quiero agradecer al pueblo de Montero por confiar en el presidente Evo, en el Fondo Indígena y por supuesto en el gobierno municipal.